que digan lo que no hacen. En verdad, Allah ama a quienes combaten por su causa juntos, en cerradas filas, como si fuera una sólida estructura formando una única unidad. Y recuerda, ¡Oh Muhammad! Cuando Moisés dijo a su pueblo, Pueblo mío, ¿por qué me ofenden si saben que soy un mensajero de Allah enviado a ustedes?, Y cuando se alejaron del camino de Allah, él desvió sus corazones de la verdad. Y Allah no guía a los rebeldes que se niegan a obedecerlo. Y recuerda cuando Jesús, hijo de María, dijo: Oh, hijos de Israel, yo soy realmente un mensajero de Allah, enviado a ustedes para confirmarles el mensaje de la Torá que les anuncia mi llegada y vengo con la buena noticia de la venida de un mensajero que me sucederá llamado Ahmad. Ahmad. Y cuando este Muhammad les llegó con pruebas evidentes. Los judíos y los idolátraz dijeron: Esto no es sino pura hechicería. ¿Y quién es más injusto que quien inventa mentiras contra Alá cuando es llamado a creer en el Islam? Y Allah no guía a la gente injusta. Pretenden extinguir la luz del mensaje de Allah con sus palabras y mentiras. Pero Allah no lo permitirá y hará que resplandezca haciendo que su religión se extienda. Aunque quienes rechazan la verdad lo detesten. Él es quien ha enviado a su mensajero Muhammad con la guía del Corán y con la religión verdadera humana para que esta prevalezca sobre todas las religiones aunque los idólatras lo detesten oh creyentes quieren que les indique un trato que les proporcionará un gran beneficio y que los salvará de un castigo doloroso crean en Alá y en su mensajero y luchen por su causa con sus bienes y sus vidas esto es lo mejor para ustedes si supieran Allah perdonará sus pecados. Los hará entrar en jardines por donde corren ríos y disfrutarán de agradables moradas en los jardines de la eternidad, situados en los niveles superiores del paraíso. Este es el gran triunfo y les concederá otros favores que los complacerán, el auxilio de Allah y una cercana victoria. Anuncia estas buenas noticias a los creyentes. Oh creyentes, defiendan la religión de Allah como hicieron los discípulos de Jesús, hijo de María, cuando éste les preguntó: ¿Quién me apoyará y me auxiliará en la causa de Allah? Los discípulos dijeron: Nosotros socorreremos la religión de Allah un grupo de los hijos de Israel creyó y otro no y fortalecimos a los creyentes sobre sus enemigos y resultaron victoriosos